Gracias a todos. Un buen c h a b a l chalón al que está a su lado. Abino Malkeinu, gracias eterno por tu bondad. Gracias Hashem porque nos has permitido estar aquí. Gracias por darnos la fuerza. Gracias por darnos este Shabbat. Gracias por tener este lugar, este sitio para poder consagrarnos a ti como comunidad, como pueblo, delante de tu presencia Hashem, para poder exaltarte, adorarte y decir cuán bueno eres con nuestras vidas y con todo lo que tenemos y con lo que no tenemos Hashem. Gracias porque nos has dado a m a s h í a s j e s h u a sin el cual no pudiésemos estar aquí ni dirigirnos a ti, Padre Santo. Gracias Hashem por tu misericordia y por tu bondad. Gracias Padre Santo por los m é r i t o s de m a s h í a s j e s h u a Amén y Amén. Pueden tomar asiento. d í g a l e que está a su lado, h a z a k h a z a k e s f u é r z a t e Estamos comenzando un nuevo libro de la Torah, el libro de Shemot, Nombres, como bien lo dijo el rabino. Vemos que en el libro de Berechit, que es el comienzo, que es el principio, que es la formación, es todo lo que el Eterno ha creado, habla en sí a hombres, A individuos. Vemos como el Eterno está con Adam, está con n o é con Noah, y está con Abraham, está con Isaac y está con Jacob. Y como el Eterno individualmente empieza un proceso con cada uno de ellos. Pero el libro de Shemot es un libro donde ya comienza Hablar al pueblo de Israel. Ya no solamente un hombre. Usa a un hombre que es Moshe, pero ya empieza a hablarle a un conglomerado. Al, al fruto de su promesa. Cuando nosotros leemos en Berechid, en Génesis, como el Eterno le habla a Abraham y le da la promesa de que en él tendría una descendencia muy abundante De él haría un pueblo que sería consagrado para el eterno y esa misma promesa le es dada a i s a a c y esa misma promesa le es dada a Jacob como la hemos venido estudiando. Abraham en sí de la promesa de la tierra la pudo ver y la pudo sustentar. De hecho estuvo en la tierra de Canaán. Más sin embargo de la descendencia solamente fue uno. Y Abraham pudo ver de Isaac sus dos nietos que fueron, ¿quiénes fueron? Jacob y Esaú. Y a su vez también vemos que Isaac solamente ve esas dos descendencias. Mas sin embargo en Jacob Vemos que el Eterno hace un proceso con la vida de Jacob y no solamente le da la promesa de que iba a ser un pueblo de él, sino de que de él saldrían una multitud de pueblos. O sea, una promesa que nos atiende a ti y a mí. Porque de esa multitud de pueblos estamos tú y yo hoy presentes. De esa multitud Que iba a salir de Jacob. Obviamente está nuestro pueblo Israel, el pueblo que se ha mantenido,、eh, el remanente que se ha mantenido durante todos los tiempos en distintas partes del mundo y en, en Eretz Israel, en Jerusalén específicamente. Pero también una multitud de naciones iba a salir de Jacob, las cuales, como ya sabemos en la historia, fueron dispersos y todo lo demás, Y tú y yo estamos dentro de esa promesa de multitud de naciones.、Eh, para nuestro pueblo,、eh, nuestros hermanos mayores, para los que son nacidos de casa de Judá, siempre va a haber una, una lejanía, una barrera, algo que aleje a los que son de Israel de los que son de la casa de Judá. Siempre va a haber una rencilla, una pelea, porque Ellos se han mantenido, han sido fiel mientras que Israel, la diáspora,、eh, los pueblos que han salido de Jacob, de los lomos de Jacob, han estado completamente alejados de Jerusalén, de Israel, e incluso de la misma Torah y de los mandamientos del Eterno. ¿Están conmigo? Y el tema de hoy lo quiero enfocar En nuestro pueblo Israel, ya que empezamos a hablar del conglomerado, empezamos a hablar de que el Eterno quería un pueblo, pero tenía que escoger un n o m b r e y ese hombre fue Abraham. Después fue Isaac y después fue Jacob. Pero ahora en el libro de Shemot, cuando nos empieza a hablar de los nombres que entraron, Y que bajaron a Misraim, que bajaron a Egipto, siempre que usted lea la Torah y diga bajaron a Egipto, porque solamente ir a Jerusalén es elevarse espiritualmente.、Amén. Cuando usted va a Egipto, usted desciende espiritualmente. Y siempre en la Torah vamos a ver que cuando se refiere a Egipto, a Misraim, es que usted baja a Egipto. O sea, se desciende espiritualmente. Mientras que cuando subimos A Jerusalén es porque nos elevamos espiritualmente. Y esta generación de 70 almas que dice que son de los lomos de Jacob que entran a Egipto se cumple la promesa del Eterno de que se iban a multiplicar en gran manera bajo la cobertura de Un pueblo como Egipto. Cuando decimos Egipto, Egipto significa mundo. ¿Se acuerdan cuando nos dice el Brijadashah o el Código Real, como muchos lo quieren llamar también? No somos de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Justamente Egipto también significa eso. Egipto es un ejemplo de lo que es El mundo. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del de mundo. El mundo va a buscar de oprimirnos y esclavizarnos. Que fue lo que pasó con nuestro pueblo Israel. Se paró o se levantó un nuevo faraón que dice que la palabra que ya no se acordaba o no quiso acordarse. Acuérdense que ellos tienen Los faraones o los reyes, usualmente pergaminos, rollos de historia donde hay ciertos personajes de la corte real que le dicen y le instruyen todo lo que ha sido formado su pueblo. Y obviamente Joseph estaba allí. Simplemente no quiso acordarse de Joseph. O sea, que vemos que era un faraón de un corazón totalmente Duro. ¿Por qué? Porque solamente una persona que es de corazón dura no es agradecida. Por eso es que el Eterno busca corazones contritos y humillados. Porque los corazones contritos y humillados son agradecidos. Un corazón duro no es agradecido. Y justamente cuando leemos el Brihadachá en el libro de Efesios capítulo 2, que lo leyó nuestro hermano Aarón, nos habla de que solamente por gracia estamos delante de la presencia del Eterno. Solo por su gracia y por, yo, yo añadiría, por su gracia y por su promesa. Porque la, la, la salvación del pueblo de Israel, de que fuese sacado Egipto fue por una promesa que el Eterno había dado a su pueblo. ¿A quién? Abraham. Porque ya Abraham le había sido dada esa profecía que el pueblo iba a estar 400 años, e、eh, n esclavitud y luego iban a ser liberados. A Yoses también le fue señalado esto. Y la promesa del Eterno Va acompañada de la gracia. Así que si se nos ha enseñado de que por gracia somos salvos, nosotros tenemos que decir por gracia, pero por la promesa del Eterno desde un principio. Porque la promesa del Eterno es que en la simiente de Abraham serían benditas todas Todas las familias de la tierra. Y de que en la, en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, quiere decir que por gracia y por la promesa del Eterno de que todas las familias en la simiente de Abraham iban a ser benditas es por gracia. Pero no olvidemos nunca que es por una promesa del Eterno bendito sea. Así que no podemos basar nuestra vida Eh, de creyentes en que s o l o por gracia es, es también por una promesa que el Eterno le dio a nuestro pueblo Israel. Porque si esa promesa no hubiese sido dada a nuestro pueblo Israel, la gracia no hubiese llegado. Porque la simiente es Mashiach. Y es la simiente que viene desde Abraham. Y en Mashiach son benditas todas las familias de la tierra. Entonces es por una promesa, o sea por una palabra del Eterno, porque la palabra del Eterno se cumple y siempre se va a cumplir. Amén. Amén. Y el, el, el, el título del mensaje que, que me gustaría Poder dar esta mañana es el misterio del llamado. El misterio del llamado. ¿Por qué el misterio del llamado? Porque el mismo Moshe era un misterio. Dice la t o r á que Faraón,、eh, vio que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera y entonces se le ocurrió una nefasta idea de matar a todos los niños que estaban naciendo en el pueblo de Israel. Porque pensaban que se iba a poner un pueblo muy gigante, muy grande y tenían que reducirlos. ¿Ah? Una de las cosas es que, que veían del pueblo de Israel según los sabios de bendita memoria es que había algo en este pueblo que hacía que se multiplicara en gran manera. Y ese algo para nuestro pueblo es la promesa Del eterno de que se iban a multiplicar. Pero había algo especial en el pueblo de Israel. Había algo mucho más allá. Ellos confiaban en el Elohim, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Dios de sus padres. Pero ellos estaban en un tiempo de multiplicación. Ellos estaban en un tiempo de abundancia. Ellos estaban en un tiempo de relax. El mundo nos ofrece eso. Pero no crean que porque estamos en el mundo, o hemos estado en el mundo, y hemos estado en, bajo las redes del mundo, bajo la esclavitud del mundo, no es la voluntad del Eterno. Sí es la voluntad del Eterno. Porque cuando Jacob tenía bajar a Egipto, el Eterno le dijo, ve, porque ahí ustedes se van a multiplicar. O sea que era la voluntad del Eterno. Entonces muchos se preguntan, oye, q u é por qué yo nací en una familia idólatra, q u é por qué yo nací hoy llevaba una vida de pecado, porque era la voluntad del Eterno.、Amén. No, q u é por qué yo he pasado por una enfermedad, o porque yo he pasado por un problema financiero, porque es la voluntad del Eterno.、Amén. Y todo lo que acontece en nuestra vida es voluntad del Eterno. No hay nada que pase en nuestra vida que no sea la voluntad del Eterno. Todo es voluntad del Eterno. No podemos limitar al Eterno, bendito sea. No podemos decir cuando las cosas nos salen bien es de Él. Y cuando las cosas nos salen mal no es de Él. Porque lo estamos limitando. Todo lo malo y todo lo bueno viene del Eterno. No podemos limitarlo. ¿Cómo podremos nosotros limitar al Eterno? ¿Mm? Él no tiene tiempo. El tiempo es de nosotros. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Nosotros nacemos, vivimos y también morimos. Pero el Eterno, bendito sea, no tiene tiempo. El Eterno hizo los cielos y la tierra. La tierra es el estrado de sus pies, imagínese. n Si el universo, con todos los años de tecnología y de tanta, de tanto avance tecnológico, aún no puede ver más allá de, no sé, de miles de años luz de distancia, Y aún no llega a saber cuán extenso es el universo. El Eterno bendito sea es más grande que eso. Entonces si el Eterno, que creó los cielos y la tierra, que hizo absolutamente todo, que sabe cada uno de nuestros pensamientos, No va a poder controlar entonces lo bueno y lo malo y todo lo que acontece en nuestra vida. Tenemos que quitarnos ese pensamiento que pensamos que todo lo bueno solamente es de Dios. Que solamente las cosas chévere son s las que vienen de lo alto. Y las cosas malas vienen de abajo. Y que todo eso es lo malo y que viene de ahí. ¿Ah? El Eterno permite todas las cosas y el sufrimiento de nuestro pueblo, Israel, era parte de ese proceso. Dicen nuestros sabios de bendita memoria que hay, hay un gran paradigma en, en cuando el Faraón manda matar a, lo, a los varones de Israel y dejar vivas a las niñas. Y nos dice aquí de las parteras que les dijo o les encomendó la misión de que cuando fueran a atender un parto de una mujer israelita, tenían que matar al niño varón. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos vamos inmediatamente a las películas que hemos visto de Moisés. Porque pensamos que ellos estaban en esclavitud, Y pensamos que los oprimían castigándolos y matándolos y no era así. Porque si Faraón hubiese querido matar a todos los niños, Israelita hubiese mandado a su ejército y los mata. Pero ¿por qué habla con las parteras? Porque había una convivencia entre los egipcios y los hebreos. No era una esclavitud que muchas veces nos han enseñado, una esclavitud que, no, no, señores, no era que los mataban o los castigaban, no, les imponían grandes trabajos arduos que no estaban acostumbrados los hebreos a hacer. ¿Qué pasa con esos trabajos arduos? El mundo nos ofrece trabajos arduos que nos alejan del camino espiritual del Eterno. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Los alejaban porque ellos decían, bueno, si ponemos a los hombres a trabajar arduamente, van a quedar sin fuerzas para procrear más muchachos. Y resulta que la promesa del Eterno estaba allí. Y así no tuviesen fuerza, ellos iban a seguir procreando más muchachos. ¿Mm? Porque está la promesa del Eterno por delante. A veces pensamos que una persona no vale, ese es tremendo malandro, ese es tremendo asesino, ese no lo salva e nadie. n ¿ah? Y de repente hemos visto testimonios de que una persona así de repente es un tremendo evangelista, cambia su vida y recupera la vida de miles de personas. ¿Acaso hay algo imposible para el Eterno? No, porque cuando el Eterno da una promesa, su palabra va por delante y se cumple. No contento con lo que dicen las parteras,、eh, después manda a matar a todo niño nacido en Egipto. Y cuando decimos que ahí ya no era una cuestión de la partera, miren como el corazón de Faraón se iba cada vez corrompiendo, se iba poniendo más fuerte, se iba poniendo más rígido, más duro. ¿Ah? ya no le dijo a las parteras, Ya Él mandó directamente a matar a todos los niños nacidos en Egipto. Y cuando nos dice a todos los niños nacidos en Egipto, está hablando de hebreos y de egipcios también. ¿Por qué? Porque sus brujos, sus hechiceros, le habían dicho de que iban a a c e r un salvador. Y no podía para Faraón permitirse alguien más grande que él. ¿Mm? Miren, todo lo que pasa con Abraham, Isaac y Jacob, sobre todo con Isaac y Jacob, es una sombra de lo que iba a venir. Cuando pasa este evento de Moshe también era una sombra de lo que iba a venir. Porque cada vez que vemos nosotros aquí la Torah, la historia de la Torah, la historia de nuestros ancestros, la historia de los patriarcas, vemos que el Eterno está mostrando una luz de la creación del principio, que es Mashiach. Él está mostrando una pequeña luz de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar con nuestro Mashiach. Vemos en i s a a c Que i s a a c、eh, Abraham y s a r a no podrían concebir. De hecho ya,、eh, la, la, la menopausa había llegado a la vida de s a r a Y ella era estéril. Sin embargo el Eterno se le presenta a Abraham después de la circuncisión y le dice que va a tener un hijo él y s a r a Y eso quiere decir que el Eterno iba a hacer un milagro en el útero, en el vientre de Sara. Cosa que pasó. Hizo un milagro y nació el Hijo de la promesa. Ese Hijo también iba a ser pedido por el Eterno en forma de sacrificio. Y Abraham, cuando lo va a ejecutar, él fue obediente hasta lo sumo. Pero más obediente que Abraham fue también i s a a c que no dijo nada, no reclamó nada. En silencio aceptó en obediencia lo que iba a pasar. Yo varias veces he enfocado el punto de vista de y i s a a c Que nos rememora y nos hace ver a m a s í a s h Yeshua que fue obediente hasta la muerte. Pero a, a, hasta el día de hoy no lo había enfocado desde la parte de Abraham. Porque Abraham también le dolía a su hijo. Era el hijo de la promesa. Era el primogénito con Sara. Era el hijo que el eterno Le había dado para cumplir su promesa de pueblo más adelante. Y yo me imagino que habrán,、eh, habrá llorado internamente por lo que iba a pasar. Ahora ustedes se imaginan cómo se sintió el Eterno cuando Mashiach Yeshua no decía nada y estaba siendo castigado por el hombre. Podemos sentir por unos instantes Cómo se sintió el eterno porque la luz de la creación, el Mashías por el cual fue hecho la creación estaba siendo torturado, humillado e iba a morir por amor a toda la creación. Todo lo que vemos en, en, en la t o r á Es una sombra de lo que iba a venir con Mashiach. Todo nos indica de la luz de la creación que es Mashiach. Cuando eh, eh, eh, se les anuncia, se les anuncia por medio de los hechiceros de que iban a ser un salvador en Egipto, nos hace recordar inmediatamente cuando vinieron los,、eh, Los, los mamás, vamos a llamarlos como se les conoce, los magos, los reyes magos. Pero en realidad eran judíos que venían de Babilonia, estudiosos de la astronomía y sabían que estaba escrito que iban a ser un m e s í a s un m e s í a s en Israel. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que mandó a hacer Herodes? Al ser engañado manda a matar a todos los niños. Entonces hay como una similitud. ¿Es correcto? Y,、eh, Moshe, cuando nace, es p u e s t o en una canastilla, está en Egipto. Y el Eterno le dice a j o s e p que tiene que ir a d ó n d e A Egipto. Cuando nosotros vemos que cada cosa que acontece en la t o r á Es algo que nos va a señalar al Mashiach. No hay forma, no hay manera de que nosotros podamos negar la existencia de Mashiach Yeshua. No hay forma, no hay manera solamente que tengamos un corazón completamente duro como Faraón para no reconocer que Mashiach es j e s h u a Y cuando Raf Shaul le habla a todas las congregaciones, ¿por qué quieres ir a la ley completamente? Y olvidarte de por quién tú entraste dentro de la Torah, que ha sido a través de Mashiach, que derramó su sangre por una promesa y por gracia tú estás aquí. No puedes negarlo. No puedes apartar el mensaje de Él en tu vida. El mensaje que, que se iba a cumplir de la salvación no era a través de Noah. No era a través de, de Abraham. No fue a través de Moshe como lo estamos viendo. No fue a través de David Hameler. No fue a través de los p r o f e t a s Fue de uno que nació. Que era la promesa del Eterno. El m a s í a s de Israel. Yeshua. Que iba a nacer En la ciudad de Betlehem. En la ciudad del llanto de Rahel. Nosotros debemos entender cada día que Mashiach está en nuestra vida. Que Mashiach es nuestra luz. Que Mashiach es la Torah viva encarnada. Que Mashiach es lo que nos acerca realmente al Eterno. Pero es solamente una promesa. Y cuando digo el misterio del llamado, es porque justamente Moshe es un misterio. Los hechiceros no podían ver si el Salvador era egipcio o era hebreo. Y la vida de Moshe se cierne en cuanto a eso. Moshe era hebreo, pero su vida fue de egipcio. Entonces había como, vamos a decirlo, una neblina en los pensamientos o en las visiones de estos hechiceros. Todo permitido por el Eterno, bendito sea. Porque a veces pensamos o le damos poder al enemigo diciendo no, es que esos hechiceros tenían poder. Ah, pregunto. No tenían, pero pudieron ver que venía un Salvador. Pudieron convertir también unos palos en serpientes. Ahora, pero permitido por quién? Cuando dice un poder diabólico, muchos dicen, ok, poder del mal, pero permitido por quién? Por el Eterno. Porque no hay nada Que no sea permitido por el Eterno porque si no lo estaremos limitando y nosotros no podemos limitar el poder del Eterno bendito sea. Porque entonces si nosotros nos vamos a la doctrina de que eso es solamente del enemigo, del Hasatán, del contrario, del Yesehará, como lo quieran llamar ustedes, Si nosotros decimos que ese es poder de Él, entonces nosotros estamos de,、eh, de acuerdo con la doctrina que entonces cuando es lo bueno viene de Dios, y cuando es lo malo viene del diablo. Y déjenme decirle algo, usted le está dando poder al enemigo, usted le está dando poder al contrario, y le voy a decir algo, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra a s a t á n porque Él ya fue vencido en el madero con la sangre de Machía. Esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla no es pelear contra Hasatán. Hasatán ya fue vencido por m a s í a c Yeshua. Él lo venció en el Calvario. Él lo venció allá en el Madero derramando su sangre. Entonces vemos a muchos hermanos que piensan, estoy batallando espiritualmente hermano. Tengo una batalla, tengo una lucha. ¿Una lucha con quién? Una lucha con quién? ¿eh? Bien lo dice r a f s a ú l tenemos lucha, lucha con nuestra carne, con nuestros pensamientos de pecado. Esa es la lucha que realmente nosotros tenemos. Sí, existen las huestes, las potestades, es verdad, pero lo que realmente,、eh, invade al ser humano, lo que realmente、eh, ataca al ser humano son sus pensamientos y su inclinación a hacer el mal. Como estaba leyendo Efesios 2, dice, cuando estuvimos en el mundo, en la carne, erradicados en las cosas, los pensamientos pecaminosos, Pero por gracia, por promesa, hemos sido llevados a la t o r á para santificarnos delante del Eterno. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos la salvación? ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos la t o r á en nuestras vidas? Para una persona cristiana se le dice, mira tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y tu, tu vida va a ser renovada. Y es verdad. Hay un cambio, hay un cambio espiritual porque espiritualmente está pasando algo allí porque es una promesa del Eterno desde los profetas. Que el Eterno pondría en su mente y en su corazón a toda persona que se arrepiente la Torah, los mandamientos. El obedecer al Eterno. ¿Ah? ¿Y qué pasa con esa vida después? ¿Mm? Esa vida después igualmente tiene tentaciones. Esa vida después igualmente tiene caminos que, que tiene que transitar de dificultades. ¿Mm? Una persona que entra al judaísmo a través de la luz de Masía de Yeshua, una persona que entra al judaísmo, hace la circuncisión, los caballeros o las mujeres empiezan a llevar todo lo que son las mis v o t s los mandamientos y todo lo demás, igualmente tienen tentaciones. Eso va a ser un tiempo, cuando usted lo acaba de hacer, va a ser un tiempo en que usted va a estar santificándose, va a ser un tiempo en que usted va a estar realmente entregado, y eso está bien, Baruch Hashem, pero llegará el tiempo del desierto, llegará el tiempo donde usted tiene que transitar solo, llegará el tiempo de la tentación. e s c u c h a b a esta semana un, un, unos extractos de la Torah, y Wow, decía un rabino, nuestra misión no es criticar los errores de los demás. Muchos dicen, no, nosotros tenemos que ver es nuestros errores, los errores que tenemos. Sí, eso es verdad, tenemos que ver. Pero nuestra misión no es criticar los errores de los demás. La misión, la la cual nos ha puesto el Eterno, es cómo nosotros nos vamos a comportar Con los errores de los demás. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar con los errores de los demás? Porque los errores de los demás muchas veces pueden afectar nuestra vida. Entonces no es criticar, sino cómo vamos a reaccionar. Si vamos a orar por nuestro prójimo, si vamos a ofrecer nuestra ayuda, Si vamos a dar nuestro brazo, si vamos a dar nuestro apoyo, si vamos a dar nuestra exhortación o simplemente vamos a ser críticos y jueces. Nosotros vivimos en este mundo. No podemos,、eh, decir que vivimos en una nube o que vivimos en una, en una cúpula transparente de santidad y que no tenemos contacto con más nadie. No podemos decir que vamos caminando por la calle y no voy a tener contacto con más nadie. No p u e d o decir que en mi trabajo yo no voy a tener contacto con más nadie. Que en mis estudios yo no voy a tener contacto con más nadie. Porque yo soy santo y los demás son pecadores. Nos dice la Torah, sed santos. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nuestro pueblo de Israel, y h i e n d o conformado a los tiempos de m a s í a s h y Yeshua, tiene la Torah, a pesar de que está bajo el dominio romano, trata de decir es que todos los demás son bárbaros. Porque no tienen la Torah. Y nosotros somos pueblo escogido. Real sacerdocio. ¿ah? ¿Cuántos a h lo hemos escuchado? ¿O cuántos lo hemos proclamado? Somos nación santa. Real sacerdocio. Pueblo escogido por el eterno. ¿Ah? Pero m a s h i a s h Yeshua nos decía algo básico y tremendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos recordaba la t o r á No es algo nuevo. No es un mandamiento nuevo. Eso está escrito en la t o r á Lo está levantando. Lo está elevando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas pensando que estás en santidad, pues ama a tu prójimo pensando igual. Porque tu prójimo fue creado a imagen y semejanza del Eterno, bendito sea. O creemos que somos exclusivos. O pensamos que nosotros solamente fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. ¿Y nuestro prójimo? Nuestro prójimo no fue creado a imagen y semejanza del Eterno, bendito sea también. Es más, la misma Torah nos dice, nuestro prójimo se convierte en juez de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro prójimo es una luz de lo que nosotros reflejamos. Y si nosotros reflejamos críticas es porque nos estamos criticando a nosotros mismo. s Los hechiceros no tenían una visión clara con respecto al Salvador que iban a ser. Y Faraón dijo, bueno, Vamos a liquidarlos a todos. A hebreos y a egipcios. Y todos los niños fueron arrojados al río. Algo terrible. Algo sumamente terrible. <coughs> Sin embargo, nos cuenta la Torah de que Moshe, ya s i e n d o un poquito de tres meses, fue puesto en una canastilla, ¿no? E inmediatamente nos hace recordar que sobre las aguas, ¿a qué nos hace recordar? A Noah, ¿ah? una señal de salvación, ¿Mm? un salvador. <coughs> la, dice nuestro sabio que la hija de Faraón sufría de lepra y ellos creían que ir al Nilo Les curaba eso porque el río Nilo era como un Dios para ellos. Y ella iba a hacer unos baños rituales al río para poder sanarse de eso. Cuando vio justamente esta cesta y acercándose al niño dicen u e s t r o s sabios de bendita memoria que inmediatamente al ella tener contacto con el niño su lepra fue sanada. ¿No? Eso es algo que dicen u e s t r o s a b i o Algo vio en él. Una gracia vio en él. Porque los niños hebreos estaban,、eh, sentenciados a morir. Y estamos hablando de la hija de l Faraón que no puede pasar por encima de Faraón. Había, tenía que haber un vínculo más profundo para que este niño pudiese hallar gracia a los ojos de la hija de Faraón. Y nuestros sabios de bendita memoria justamente nos dicen esto. Imagínense una mujer que puede ser sanada de esa enfermedad y ella halló gracia en ese niño. Miriam, la hermana justamente de este niño, le dice que si quiere, le puede conseguir una nodriza que le cuide al niño. Y d i j o bueno, b ú s c a m e l o Y ella buscó a la mamá. Entonces eso era como, era como una historia, ¿no? Como, Como que todo se dio. Y en cierto modo, ella cuidó de este niño. Ella inmediatamente le llamó por su nombre Moisés Moshe. Y hay un, un gran dilema en nuestro pueblo. Porque uno de los nombres más icónicos de nuestro pueblo es Moshe. Pero ese nombre se lo puso un egipcio. Dicen,、eh, interpretaciones de que, dicen que Él es la salvación, es sacado de mí, del Nilo, según una interpretación egipcia,、eh, por el nombre de Moshe, y otro es porque es sacado de las aguas. Y, en cierto modo, también se refiere a Moshe, A Moshe como salvación, el Salvador. Entonces, hay como, como algo que no está claro con la vida de Moshe. Y cuando yo quiero referirme a que no está claro con la vida de Moshe, es porque si el Eterno en esta porción de la Torah, wow, que es tremendo, el Eterno no se manifiesta en la tierra de Canaán, en la tierra que Él le va a entregar al pueblo de Israel. Él se manifiesta en una montaña que no está dentro de Eres Israel. Su gloria se manifiesta ahí. Es más, le dice a Moshe, quítate del calzado porque esta es tierra santa. Pero no e s t á en la tierra de Canaán. No e s t á en Eres Israel. ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Ah? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? Porque allá no van los judíos el día de hoy a adorar al Eterno. Pero el Eterno dijo que esa es Tierra Santa. Y a esto es lo que yo llamo el misterio del llamado. ¿Por qué? Porque muchos quieren,、eh, ten, o tienen el concepto, no, que yo tengo que nacer de una familia judía y yo tengo que tener un nombre judío para tener realmente, no sé, una biografía, algo que te anteceda de que lo eres. m o s h e no. No está claro la visión de m o s h e Es más, m o s h e fue criado como un egipcio. Tanto así que su esposa s é f o r a tuvo que prácticamente circuncidar al niño para que no muriese m o s h e El ángel había venido y si no es porque s é f o r a circuncida al niño, ¿por qué no lo hizo Moche? Ustedes se p r e g u n t a d o por qué no lo hizo m o s h e Es más, usted se ha preguntado por qué en el desierto no fueron circuncidados toda esa generación. Ojo, no es que yo estoy diciendo que Moshe no estaba pegado a los mandamientos del Eterno y el Eterno me libre de que vayan a pensar algo así. No, estoy mostrando la parte humana de Moshe. Porque todos tenemos una parte humana. Todos tenemos, hemos sido criados con las cosas de este mundo. Así como Moshe. A veces no hemos tenido los mandamientos del Eterno. Moshe, cuando ya crece, él ve que sus hermanos, o sea, cuando dice él ve que sus hermanos, es porque, obviamente, la hija del faraón le dijo que él era un hebreo. Si ¿Sí、están conmigo. Entonces vemos el misterio de m o s h e que Moche es criado por la hija del faraón. Los hebreos son prácticamente esclavos de Egipto, pero m o s h e era algo especial. Entonces podemos pensar que él fue criado de una forma egipcia, que él era un egipcio, mas sin embargo cuando él nos dice en la Torah que él salió a ver a sus hermanos. Si la palabra nos dice que él fue a ver a sus hermanos, es porque él sabía que era hebreo, pero criado como egipcio. Entonces, aquí vemos la paradoja y el misterio que rodea a Moshe. Moshe, por su carácter, por la forma en que fue tal vez educado, al ver que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, vio para la derecha. No dice la Torah, vio para la izquierda, no había nadie y huah. Le dio Lin Lin, como dice por ahí, ¿no? Lo mató, lo asesinó y lo enterró. Ah, matóse y enterróse y escapóse. Entonces al día siguiente cuando ve que dos hermanos de él Del pueblo de Israel están peleando, dice, pero ¿cómo ustedes se van a pelear si ustedes son hermanos? Cuando digo que se estaban peleando era porque se estaban cayendo a piña. No es que, ay, no, que tú hiciste esto. No, no, no. Se estaban cayendo a piña. Ah, porque él tuvo que intervenir. Y entonces uno le dice a los de quien te has creído tu juez sobre nosotros. Eso es algo tremendo ahí que nos está diciendo la Torah. Porque es algo profético. No le creyeron a lo que él podía hacer. Porque el que pasó a ser juez de todo Israel fue Moshe. Pero ese no era su momento. Ese no era su tiempo. Su carácter no estaba formado. Es más, había sido criado de una forma egipcia. Su carácter era egipcio. Sus costumbres eran egipcias. A pesar de que él sabía que era del pueblo hebreo. Entonces, nosotros podemos ver que en algún momento nosotros hemos tenido un llamado. Pero no lo hemos podido hacer porque aún estamos en las cosas del mundo. Porque aún teníamos costumbres del mundo. Porque aún teníamos cosas que nos arraigaban a este mundo. Y Moshe estaba pasando eso. Él cuando se entera de que ellos saben, ¿no? Y que t ú no le juegas o b r e nosotros, es más nos vas a matar como mataste al egipcio. Wow. Cuando dijo eso, el hombre dijo nada, voy a tener que h u i r Y de hecho se, rápidamente se llegó a oídos de Faraón y Faraón dice ahí la Torah que procuró matarlo y él escapó. Y ese es un gran dilema que pasa en nuestras vidas. Cerrar En una caja, un llamado que podemos tener. Por un error que cometimos. A lo mejor, tú en algún momento de tu vida, tú has tenido un llamado. O tú has tenido algo por hacer. Y a lo mejor lo hiciste equivocadamente. Y por haberlo hecho equivocadamente, escapaste. Y nos dice la palabra que Moshe estuvo 40 años apacentando Oveja. Y yo le voy a decir, trabajo más arduo es ese. Apacentar justamente oveja. Porque es un gran trabajo, preocuparse de una por una. De que no tengan larva, de que sean obedientes, alimentarla. O Entonces sea, todos los días sacarla, alimentarla, llevarla a beber agua y después otra vez recogerla. Y e s es un trabajo que dura prácticamente gran faena del día. ¿Mm? Imagínate si tenía muchas ovejas y preocuparse por cada una de ellas. Ese tiempo <ríe> es un tiempo de formación. Es un tiempo donde el Eterno le está enseñando algo que ya el pueblo de Israel hacía. Porque, ¿qué era el pueblo de Israel? Pastores. Exactamente. Y eso para los egipcios era algo. ¿Qué no podía hacer? Entonces, imagínense a Moshe que fue criado de una forma egipcia y,、eh, ver rebaños y todo lo más, eso era algo que era totalmente contrario a la educación egipcia. Y el Eterno lo lleva a un lugar donde él tiene que hacer lo mismo que ha hecho su pueblo de Israel siempre, que era apacentar ovejas, ser criador de ovejas. ¿Por qué? Mire, nosotros prácticamente todos durante este tiempo que hemos entrado dentro de los caminos de la palabra del cristianismo y todo el mundo, hemos estado apacentando ovejas. Porque el eterno nos ha estado preparando para el llamado. Hemos estado apacentando ovejas. Hemos estado haciendo ese trabajo. Tal vez no comprendemos muchas cosas hasta que el eterno El Eterno se nos aparece en una salsa. Y aquí es que, aquí hay muchos puntos, porque de verdad que esta para a l l á e s e、eh, l nove, pero no me voy a extender tampoco con, con respecto a eso. La salsa ardiente, cuando Moshe la ve, ve algo que es algo espectacular, o sea, una salsa que está ardiendo pero que no se consume. ¿Mm? Y él dice, g wow, ¿qué es esto? ¿Qué espectáculo es ese? Voy a acercarme para ver qué tal es. a h Mientras estamos apacentando ovejas, mientras estamos tal vez haciendo cosas que no entendemos, no es que nosotros buscamos a Dios. No es que nosotros buscamos al Eterno. El Eterno se nos presenta a nosotros. A veces hay un concepto muy errado que dice que nosotros somos los que buscamos a Dios. Y no es así. Es el Eterno el que nos busca a nosotros. Es el Eterno que va a nuestro encuentro. Es con el Eterno que nosotros tenemos un cara a cara, un peniel, así como lo tuvo Jacob. Entonces ese encuentro cara a cara que empieza a tener m o s h e Y el Eterno le dice quítate e l calzado porque este lugar es santo. Wow! Entonces aquí hay un gran paradigma, aquí hay una gran incógnita. En el monte sin ahí fue entregada la t o r á En el monte Sinaí se le presentó el Eterno, bendito sea, a Moshe. Pero no es en el monte Sinaí. No es en este monte donde el Eterno va a tener constante comunicación con su pueblo Israel. Pero entonces, ¿qué es este, qué es este monte? Ustedes se han hecho esa pregunta. Porque lo más común hubiese sido en la tierra de Canaán. Así como le pasó a Jacob. Es correcto. Pero no fue ahí. Fue en una montaña que estaba fuera. Ustedes han hecho esa pregunta. a ¿Mm? Y aquí viene la paradoja, incluso para nuestro mismo pueblo, Israel para nuestros sabios de bendita memoria. Porque resulta que hay un concepto que dice el eterno, bendito sea su gran majestad, nunca va a poder estar en un lugar fijo, en un solo lugar, conglomerado en un solo sitio, como en una zarza, o en un hombre, o en un malaj, en un ángel. Pero aquí la t o r á nos dice que sí. La t o r á nos dice que el ángel del Eterno, y después nos dice el Eterno mismo le habló a Moisés. ¿Por qué? Porque es una sombra de lo que iba a venir. El Eterno está mostrando que Él se iba a presentar a través del Mashiach, de la luz creadora desde el principio. El Eterno le revela a Moshe todo lo que quiere hacer y le encomienda, le da una misión. Aquí hay un encuentro espiritual, un llamado. Ya hay algo que tiene que hacer Moshe. Y el Eterno cuando te da un llamado, cuando te confronta, tú vas a prácticamente también a decir los pros y los contras. Porque a Moshe le dice, mira, sabes q u é tú vas a liberar a mi pueblo porque lo he escuchado. Y ya, Eh, estoy cansado de que Faraón los aflija y quiero liberarlos. Quiero que sean mi pueblo para que me vengan a adorar. ¿Mm? Mire, y esto es algo tremendo. El pueblo, nuestro pueblo Israel, fue formado para adorar al Eterno, para servir al Eterno. Tú y yo estamos en ese lugar. <tose> No es que fuimos formados para llevar una vida normal, común y corriente, y entonces cuando tengamos un tiempo como el Shabbat, dedicarlo al Eterno. Es vivir para el Eterno. Adorar al Eterno en todo momento. Servir al Eterno en todo momento. Ser ese pueblo apartado. Esas personas apartadas. A consagrar constantemente el nombre del Eterno. Y tú y yo hemos sido llamados a eso. No somos una generación ni somos esas personas que de vacaciones adoramos al Eterno. En nuestro tiempo libre adoramos al Eterno. No, en todo momento adoramos al Eterno bendito sea. Y aceptar eso es un gran reto para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya usted no está en Egipto, ya usted no está en el mundo. m o s h e tenía una gran misión. Y hay un, a prácticamente una discusión entre m o s h e y el Eterno. O sea que m o s h e era apretado. Siempre. m o s h e dice, pero es que yo siempre he sido lento para hablar. Yo no puedo hablar. ¿Cómo me van a creer a mí? ¿Cómo van a creer que tú eres Elohim? Claro, Moshe inmediatamente se acordaba si、sí, con dos que estaban peleando, si yo le dije algo, me dijeron quién eres tú, imagínate que yo llegue delante de todos y le diga mira, el Dios de sus padres. ¿Mm? ¿Ah? Porque Moshe aún estaba en esa disyuntiva. Mire cuando nosotros vemos la, la vida de Moshe, Moshe es un proceso de Quitarse su vida egipcia y entender que era hebreo. ¿Cómo voy a decirle a este pueblo, miren cómo dice, cómo le voy a decir a este pueblo que el Dios de sus padres, y no es el padre de ellos t a n de Moshe también. Porque aún él no está integrado. Aún está pasando ese proceso. Y muchos de los que entran dentro del judaísmo están en ese proceso también. No, pero es que yo no me siento bueno. Un día me siento judío y otro día no. Un día siento que cumplo las mis v o t e y otro día no. Entonces un día me siento judío y otro día me siento como cristiano o del mundo. No, sabe s que me siento como débil. Voy para la iglesia un rato. Y, y les pasa mucho. Les pasa mucho. Dicen, no, es que, no sé. No, no siento el dejar lo que se mueva y quiero ir para la iglesia un rato. Ah. Entonces, Resulta que cuando usted está en la iglesia y empieza, no, que Jesús hizo los cielos y la tierra, no, que adoremos a Jesús, y entonces tú empiezas a decir, ay, pero, ver, me siento como incómodo, esto ya, ya no es así. Epa, yo ya entendí i que es otro proceso. Y entonces, no mejor, me voy para e la sinagoga. ¿Ah? Y entonces, un día te sientes judío y otro día te sientes cristiano. O te sientes del mundo. X. No estoy diciendo que cristiano quiere decir del mundo. Pero debemos estar conscientes de que el cristianismo viene del c a t o l i c i s m o y aún tiene arraigada s muchas cosas del c a t o l i c i s m o como tal. ¿Mm? La gloria, usted lee Isaías, usted lee Isaías 40, lee Isaías 60, lee Isaías 61 y dice la gloria solamente le pertenece al eterno que hizo los cielos y la tierra, a más nadie! La salsa estaba hablando con un ángel ahí, pero eso no quiere decir que era Dios. El eterno estaba ahí, pero eso no era todo el eterno. Entonces cuando hablamos de Mashiach, hablamos de Mashiach, una p a r t e usada por el eterno, pero no quiere decir que era el eterno en sí mismo. hay, hay, hay una gran distorsión en cuanto a eso. No podemos Idolatrar o quitarnos esa parte de idolatría que arrastramos por generaciones. Mire cuánto tiempo estuvo Moshe peleando con el pueblo de Israel durante 40 años y el pueblo de Israel aún quería la idolatría. Oye veían la columna de humo, la columna de fuego, veían la, el maná todos los días a la misma hora en el mismo lugar que venía del cielo. Veía los milagros, como el Eterno hacía grandes milagros en su vida, y aún así querían la idolatría de Egipto. ¿Cuánto más nosotros que estamos entrando dentro del judaísmo a través de la luz de m a s c e l a Yeshua, aún añoramos las cosas de este mundo? Así que usted no está externo, no se sienta como a un bicho raro. Usted está en ese proceso. Estamos en ese proceso. No s i e n t a que usted está pecando porque un día se siente cristiano, otro día se siente del mundo y otro día se siente judío. Vivimos en una vida en que tenemos que ir siendo transformados, siendo perfeccionados para estar delante de la presencia del Eterno. Y así es que debemos reconocernos. No crea que tiene que estar enseñando, enseñando, no es así. Dice un dicho de nuestro pueblo que el, el sabio siempre quiere estudiar y el imbécil quiere enseñar. Debemos entender que tenemos cada día, cada día que estar estudiando las mismosas del Eterno y practicándola, haciendo la parte de nuestra vida. Y la vida de Moshe no es una vida fácil, es una vida compleja. Pero sin embargo había algo que tenía Moshe, que era obediente. A pesar de los defectos que tenía Moshe, Él seguía adelante. Él creía en la promesa. Si hay algo que mueve la fidelidad del Eterno, las puertas de los cielos es la e m u n á d e la persona. Estaba leyendo en el libro de Mateo cuando Yeshua vuelve a la tierra de donde leja y Muchos no le creían y decían, bueno, y este no es hijo del carpintero, este no es hijo de, de José y de María, ah, que está hablando ahora todas estas maravillas de la Torah y, y estos milagros, y dice la palabra que hay, que Yeshua no hizo milagros por la incredulidad de la gente. Quiere decir que si usted quiere un milagro del Eterno en su vida, usted tiene que creer. Usted tiene que tener emuná. No puede decir, Señor, es que yo creo en tu sanidad, pero, pero tengo mis dudas. Ah. O yo, yo creo y lo pongo en tus manos. Porque a veces tiramos como esa pelota al Eterno. O sea, decimos, bueno, yo creo en tus promesas, lo dejo en tus manos, Señor. s i sí,、si、es tu voluntad sanarme. ¿Y acaso no es la voluntad del Eterno sanarnos? Ah. Entonces empieza la disyuntiva de, de la persona en, No saber cuál es la voluntad del Eterno. Y no saber el tiempo en que se cumple esa voluntad. Porque el Eterno te quiere sanar. Pero lo que no sabemos en qué tiempo el Eterno te va a sanar. Cuál es el proceso que tiene que pasar por tu vida. ¿Qué es lo que quiere el Eterno con tu vida? Miren, cuando Moshe, ya después de hablar con el Eterno, el Eterno le dice, bueno, ¿y acaso yo no hice los cielos y la tierra? ¿Acaso yo no te puedo dar un oído nuevo oído o una lengua nueva? ¿Ah? Le dice ahí en la t o r á Y sin embargo Moshe va otra vez y le dice, no, pero es que yo no, yo no quiero, yo no puedo. Entonces bueno, ya el Eterno dice que Estaba molesto con Moshe.、Y、dice, bueno, a a r ó n el levita, tu hermano, él irá contigo. Y él hablará. ¿Ah? Él va a salir a tu encuentro. ¿En dónde? En el monte donde se le presentó al Eterno. Wow. Déjame decirte que no necesariamente tu llamado fue aquí en Bella c ó Creo que Todos pueden recordar cuándo tuvieron un encuentro personal con el Eterno. Todos han tenido un encuentro personal con el Eterno. En el momento en que reconocieron con Jesucristo en su momento. No le da de pena decirlo. El Eterno usó ese momento para acercarlo a usted. Ah. Y todos, a lo mejor muchos se acuerdan en ese momento que fueron quebrantados y sintieron que su vida fue cambiada. Ah. No fue en Bella c o b No fue en las raíces hebreas. Ah. Pero fue en un monte que para el Eterno fue santo. Porque estaba transformando tu vida. Estaba cambiando tu vida. No fue tal vez en Eres Israel. Te va a llevar a Eres Israel. Pero usó ese lugar para acercarte a Él. Y cuando yo digo eso, es porque nosotros no podemos perder la esencia de ese momento. De ese encuentro donde el Eterno se le presenta y le da Su nombre a Moshe. Yo seré el que seré. Dejubaje, bendito sea su nombre, se lo da. Y ese es el nombre que le va a decir tanto a a r ó n como a los ancianos y después a Faraón y a todo el pueblo de Israel. Muchos pelean por cuál es el nombre, que si es Jehová, que si es y a h v é que si es Yahweh. Y bueno, para de contar cuántas más revelaciones pueden haber por ahí.、Eh, ahí se cumple lo que dice la Torah, saldrán falsos maestros por todos lados. ¿Ah? Dice la t o r á el nombre del Eterno no puede ser nombrado. El único que tiene la autoridad para nombrar el nombre verdadero del Eterno es el Cohen g a d o l Y los Cohen g a d o l ya no están. El único Cohen g a d o l es m a s í a s h y e s ú a Y Él es el que tiene la autoridad.、Amén. Él nos ha dado el m a s í a s como el escudo de nuestro Padre. Él nos ha dado en m a s í a como el nombre de la salvación por el cual nosotros llegamos a b i n u Malqueno, a nuestro padre, a nuestro Melech. El Eterno aún así le dice, bueno, es que dudas, bueno, el palo que tienes en tu mano, arrójalo, ¡pum! se convirtió en serpiente y él salió corriendo, uh, una serpiente, chum! Ahora agárrala por la cola. La agarró por la cola y pum, otra vez se transformó en palo. ¿Mm? Después le dijo, mete tu mano aquí en el pecho y cuando la sacó la tenía como blanca. O sea, una lepra. Después vuelve a a colocar y tenía la mano sana. Dice, le vas a mostrar este milagro. Y después le vas a mostrar el otro. Y si no entonces vas a agarrar un poco de agua del Nilo, pum, y lo vas a lanzar y se va a convertir en sangre. ¿A quién? No, señor, al pueblo de Israel. Porque nos dice la t o r á que fue él y le mostró estos milagros que el Eterno le había dado a los ancianos y al pueblo de Israel. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel dijo: ¡Ah, y ahí sí creemos! Porque vimos. Porque vimos. ¿Ah? Pero ya no vieron este moshe como el egipcio que se fue corriendo. Lo vieron porque él tuvo un encuentro cara a cara con el Eterno. Y déjame decirte que cuando tú tienes un encuentro cara a cara con el Eterno, tu vida es transformada. Ya tú no vuelves a ser igual. El Eterno te da la autoridad para poder ir y caminar y hacer su voluntad con autoridad. Y la vida de Mose, Empieza este duro, duro trabajo, duro y arduo trabajo de empezar la liberación del pueblo de Israel de la opresión. La vida de Moshe, después se le presenta a Faraón, ya para resumir esta para allá en sí. Y Faraón le dice, ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Y es verdad, no lo conocía. ¿Mm? Para Faraón era él y Egipto. No existía más nada. El poder, el mundo. Cuando la t o r á nos dice que el pueblo de Egipto afligía con trabajo arduo al pueblo de Israel, déjeme decirle que Cuando el Eterno te bendice en la diáspora, cuando el Eterno te bendice en la multiplicación, porque el Eterno estaba multiplicando al pueblo de Israel, Egipto te va a afligir con trabajo, te va a afligir con televisión, te va a afligir con Instagram, con Facebook, te va a afligir con TikTok, con las, son las nuevas redes, te va a afligir con la computadora, Te va a afligir con cuanta cosa se te aparezca para que te alejes de acercarte al eterno. Eso se llama esclavitud. A los que le s gusta Instagram, a los que le s gustan las redes sociales, a los que le s gusta la televisión, esté tres días sin ello. s Es más, yo los reto a que estén seis horas con un teléfono ahí a su lado, la televisión ahí a su lado, la computadora a su lado y no lo revisen. Si usted siente una ansiedad en su vida, y le estoy hablando en serio, no es broma, si usted siente una ansiedad en su vida por agarrar el teléfono, por agarrar el control del televisor o por ir a la computadora, quiere decir que usted es esclavo de eso. Muchos dicen, no, que esa persona es drogadicta. Sí, ¿por qué es una persona drogadista? Bueno, porque se siente ansioso y tiene que estar consumiendo y consumiendo. Una persona que fuma también tiene que estar consumiendo y se siente ansioso si no lo hace. Pues déjenme decirle, si usted está ansioso de agarrar el celular, si usted está ansioso de agarrar la computadora, y si usted está ansioso del control remoto del televisor, usted es esclavo y es adicto a eso. Entonces quiere decir que estas cosas nos vuelven esclavos. Nos alejan del Eterno. Y estas cosas del mundo hacen que nos alejemos de los propósitos del Eterno. De confiar en el Eterno. De saber que Él es el que nos va a libertar. Él es el que nos va a sacar de la esclavitud. Moshe, En su arduo trabajo, en su gran trabajo, saca al pueblo de Israel, de Egipto, de esclavitud. Mashiach Yeshua hace el papel de Moshe. ¿Por qué? Porque Mashiach Yeshua te saca de esclavitud de pecado. Él te saca del mundo del pecado. Se aleja del mundo del pecado para que le sirva solamente al Padre. Cuando el Eterno le dice: Aarón hablará por ti y tú serás su Elohim. Porque ahí lo dice así, tal cual en la palabra. Le dice: Tú le serás por Dios. Wow, eso es algo profético. Wow. Porque está hablando que Aarón va a pasar a ser el que va a hablar, el que va a decir. Y tú vas a ser por Dios haciendo las señales y los prodigios. Es una señal de Mashiach. Es una prueba de que Mashiach iba a hacer lo mismo también. No por eso se dice que era el Dios mismo. Que es el gran concepto idólatra. De que Yeshua es Dios mismo. Y hay esa gran Diferencia ahí en cuanto a criterio. m a s í a s Jesús vino a cumplir una labor y es que su sangre fue derramada para ser la expiación de t o d o El pecado de todos pudiese ser limpio. Todo ser, toda criatura. Para que fuera quitada la maldición sobre la tierra. ¿Mm? Entonces, m a s í a s Es parte de nuestra vida. Es parte de todo lo que tiene que ser en nuestra vida. El concepto de lo que debemos hacer. El concepto de lo que debemos buscar. Ser una luz en este mundo. Ser una luz donde quiera que vayas. Amar a nuestro prójimo. No podemos ir en pos de decir, bueno, yo adoro a Jesucristo con todo mi corazón. Ah. Y ahora decir, no, no es Jesucristo, es Yeshua. Pero estás haciendo lo mismo. Cuando l l e g o el concepto es que toda la adoración y el eterno es celoso en su adoración es para Él, el que hizo los cielos y la tierra.、Amén. Masía Yeshua es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre.、Amén. El eterno es Masía, pero Masía no es el eterno. debemos entender ese concepto. No por eso lo estoy bajando de pedestal, porque no hay otro nombre sobre la tierra más alto que el de m a c h í a h Porque su obediencia fue hasta lo sumo. Su sacrificio fue hasta lo sumo. Y nosotros necesitamos a alguien que pudiese hacer eso. Porque ni tú, ni yo, ni más nadie lo ha podido hacer. Solamente m a c h í a h Yeshua fue obediente hasta lo sumo. ¡El sujeto! Su s deseos para obedecer a los deseos del Eterno, bendito sea. Y esa es la lucha que tenemos tú y yo constantemente. Por eso tú y yo somos llamados Israel. Porque Israel es el que contiende, el que lucha con el Eterno. Nosotros estamos luchando constantemente con el Eterno, con las cosas del Eterno. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas de nuestros deseos individuales. Pero también hay una parte de nosotros que desea hacer las cosas de Dios y hay esa lucha interna dentro de nosotros. Por eso somos llamados Israel. Por eso nos vamos a llamar a Israel. Por eso siempre seremos llamados Israel delante de la presencia de Él. Y muchas veces te llamarás Jacob. Muchas veces te llamarás por tu nombre. ¿Por qué? Porque son tus deseos. Tus deseos. Pero cuando empiezas a obedecer los, los caminos del Eterno, cuando empiezas a obedecer su misbo, entonces empiezas a ser llamado Israel. Y no por eso deja de ser llamado Jacob. ¿Por qué? Porque tu vida está hecha de carne y también de espíritu. Y mientras estemos en esta tierra tenemos que aprender a convivir con eso. Sujetando nuestras pasiones, sujetando nuestros deseos a la Torah, a los mandamientos y obedecer al Eterno, bendito sea. Ser imagen y semejanza del Eterno. ¿Sabes qué es ser imagen y semejanza del Eterno? Ser como Mashiach Yeshua. o b e d i e n t e en todo. o b e d i e n t e en todo. Eso es ser imagen y semejanza del Eterno. b e r e s h i t Principio. Génesis, principio. La creación. Shemot, nombre, s llamado. b a l i c r a y llamó leyes. Badmidbar en el desierto pruebas. Y de Barim palabras comisión. Esos son los procesos por los cuales pasa a una persona. El Eterno te crea. Y el Eterno después te llama. El Eterno después te da leyes, estatutos. El Eterno te hace pasar pruebas por un desierto para ver cómo tú cumples esos estatutos. Y el Eterno después te da palabra, palabra y palabra para que puedas conquistar la tierra prometida que es su t o r á Esa es la transformación que tiene una persona. Ese es el proceso por el cual tiene que pasar una persona. Pero todo eso bajo el designio de la sangre del Mashiach, sin la cual nosotros no somos salvos por nuestra propia fuerza. Por lo que nosotros hacemos solamente por gracia. Porque lo demás lo hacemos por obediencia y por amor al Eterno. Bendito sea. No es por nuestras obras. Nuestras obras es una consecuencia de obedecer al Eterno. Porque nos ha insertado por gracia en sus mandamientos. Porque nos ha insertado por gracia dentro de Israel. Porque nos ha insertado por gracia dentro de sus promesas. Y todo el que ha sido insertado por gracia es totalmente agradecido en todo momento. Y siempre debemos ser agradecidos. En todo momento debemos ser agradecidos. Todos debemos pasar un desierto. Todos debemos pasar esas pruebas. Hasta Mashiach fue llevado en el desierto por las rugas del Eterno. Nadie puede proteger a su familia, a sus hijos o a sus seres queridos de pasar por un proceso de desierto. Si esa persona tiene que pasar un proceso de desierto, déjelo, suéltelo. Porque el Eterno lo quiere formar. Porque el Eterno quiere hacer un llamado en Él en ese desierto. Todos los que hemos sido llamados, todos los que hemos tenido un encuentro personal con el Eterno en su momento, fue porque estábamos pasando un desierto. Estábamos pasando una prueba difícil. Y cuando pensamos que no teníamos esperanza, que no teníamos nada, el Eterno dijo, saca tu casa d o porque este lugar es santo. Y yo me presento delante de ti. Yo te escojo. Tú vas a ser mío. Y yo voy a ser tuyo. Y empezamos a tener un encuentro personal con el Eterno. Y nuestra vida es totalmente transformada. Ya no volvemos a ser los mismos de antes. Mire, cuando entramos dentro de, de, de, del, del judaísmo, siempre hay un c h i p Que tiene que ser sacado de nuestras vidas. Íbamos a la iglesia y, y nos volvimos unas personas emocionalistas totalmente. Donde,、eh, si se exaltaba todo el público sentíamos la presencia de Dios. Y déjame decirte que la presencia de Dios no es solamente en el júbilo y la exaltación. La presencia de Dios puede ser en distintas partes. Pero nos acostumbramos, es que donde hay emociones que sentimos la presencia de Dios. Y entonces si no hay e m o c i ó n s i no hay el deja lo que se mueva, entonces decimos, ahí no está la presencia de Dios. Entonces nos volvimos unas personas totalmente emocionales. Unas personas que sentimos algo y decimos, ah, e s o sí es la presencia de Dios. Y cuando, hemos, cuando entramos dentro del camino de la Torah, cuando entramos dentro del camino del judaísmo, nos damos cuenta que tenemos que deslindarnos completamente de eso. Empezamos un proceso, empezamos un filtro, empezamos un colador donde el Eterno empieza a dejar las emociones carnales allí y nos empezamos a enfrentar directamente de la Torah, a estudiarla, a analizarla. Pero eso no es que va a desaparecer. Eso está ahí por un tiempo inerte, eso también está en un desierto, déjame decirte. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere verdaderos adoradores, no solamente en la verdad, no solamente en la t o r á O no q u i e r e adoradores, solamente la emoción en lo espiritual, en, en eso que te mueve internamente. El Eterno busca verdaderos a d o r a d o r e s en espíritu y en verdad. En espíritu que tú sientas pero que también estés concentrado y anclado a la t o r á y a sus mandamientos. No puedes separar las cosas. No puedes ser solamente un adorador que deja lo que se mueva, que yo veo solamente lo espiritual y en todo veo el espíritu. ¿Y tu carne dónde queda? ¿Dónde queda la t o r á Y no puedo convertirme tampoco en una persona que solo estudia la Torah y solamente los mandamientos y yo quiero tratar de cumplir los mandamientos. Tienes que vivirlo, pero tienes que sentirlo. Él deja lo que se mueva, no puede escapar de tu vida. Tu parte espiritual tiene que renacer, tiene que recuperarse. Tienes que volver al monte sin ahí sentir la presencia del Eterno. Dice el libro, vamos a buscar, Primera de Tesalonicense. Aquí Rafsaú le está hablando a judíos y no judíos, pero especialmente a los que están dentro de las sinagogas. Los que tienen t o r á y los que han tenido un encuentro personal con Mashiach. Y, y, y, déjame decirte que esto me impactó mucho esta semana. Y quiero compartirlo contigo. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer desde el 12. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Ya para terminar, del 12 en adelante, dice, y os instamos, hermanos, a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan. Que los tengáis en alta y amorosa estima a causa de su obra. Tened paz los unos con los otros. Hermanos, también os exhortamos, Para que amonestéis a los desordenados, animéis a los desanimados, seáis apoyo de los débiles, pacientes con todo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Regocijaos siempre. Así que si usted ve a alguien que d i e regocija, se a alegre. Porque el Eterno está contigo, a pesar de la circunstancia. Orad sin cesar. No sin cesar. No hay nadie llamado César aquí, no. Orad sin cesar, o sea, constantemente orar. Hacerte filot. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Eterno para vosotros en m a s h i a c Yeshua. Ser agradecidos en todo momento. Y esta es la parte que más a mí me Wow, que me tocó esta semana. Dice, no apaguéis al Espíritu. No m e n o s p r e c é i s las profecías, sino examinarlo todo y retener lo bueno. Asteneos de toda especie de mal y el mismo Elohim de paz os santifique completamente Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea h guardado irreprensible en la venida de Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow, mire, cuando uno lee esta exhortación y te dice, no apaguéis al espíritu. Déjame decirte que el misterio del llamado, porque a lo mejor En un momento no entendimos cómo fue que el Eterno nos llamó. A lo mejor estábamos en una circunstancia de nuestras vidas completamente errada. Estábamos en pecados, inmersos en problemas. Pueden ser financieros, de salud, de lo que sea. Y me gustaría que cierres tus ojos un momento. Y trates de acordarte de ese lugar. Y de ese momento. Cuando el Eterno tocó tu corazón. Quiero que trates de acordarte ese momento en que el Eterno empezó un proceso en tu vida de transformación. En ese momento en que el Eterno quebrantó tu vida. En ese momento en que reconociste que no eres nada. En ese momento en que a través de Masía Yeshua empezó una transformación en tu vida. Quiero que te acuerdes de ese momento porque ese es un momento en que viste cara a cara al eterno. Y que sentiste que espiritualmente estabas viviendo y resucitando. Sentiste que algo dentro de ti se movió y se empezó a mover hasta el día de hoy. Quiero que te acuerdes de ese momento. Ese momento tan profundo de tu vida que fue transformada. Que a lo mejor estabas pasando un problema tremendo y mírate hoy hoy aquí. El Eterno te sacó de ese problema y mírate hoy aquí. Y ahora que has entrado dentro de la Torah y sus mandamientos, ahora que has entrado dentro de esos procesos, ¿dónde quedó el Espíritu? ¿Dónde quedó eso que se mueve? Simplemente ha estado en un silencio. Simplemente ha estado en un tiempo de reposo. El Eterno quiere conmover tus bases. El Eterno quiere conmover tu vida. El Eterno quiere recuperarte espiritualmente. El Eterno quiere poner ese fuego nuevamente. El Eterno quiere prender esa llama, quiere esa salsa ardiendo dentro de ti. Quiere levantarte. Quiere usarte. Quiere llevarte por muchos lugares y usarte. Pero solamente has estado pasando un proceso por el cual el Eterno ha permitido que tú pases. Pero yo te quiero decir el día de hoy que el Eterno pone el fuego dentro de ti nuevamente. El Eterno vuelve a arder esa s a r s a dentro de tu visión. El Eterno vuelve a darte otra vez la oportunidad para levantarte más equilibradamente. Él quiere levantarte. Él quiere usarte. Gracias Eterno por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por Mashiach Yeshua sin el cual no pudiésemos dirigirnos a ti, Padre. Gracias porque tú nos has llamado. Porque tú nos has dado tu promesa. Porque tú nos has dado tu palabra. Porque a través de Mashiach hemos sido insertados dentro de Israel y tus promesas. Gracias Hashem porque nos elevas cada día espiritualmente, Padre. Porque cada día nos vas a elevar hasta que lleguemos a Jerusalén. Bendito sea, Padre. Gracias eterno por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Aviva el fuego en nuestras vidas, Padre. Diga ahí donde está. Aviva el fuego en mi vida, Hashem. Aviva el fuego en mi vida, Hashem. Aviva el fuego en mi vida, Hashem. Que arda dentro de mí y quema todo lo que tengas que quemar. Consume todo lo que tengas que consumir. Y aviva el fuego de tu ruaj en mi vida, Hashem. Que seas tú y solamente tú, Padre. Gracias, Hashem. Gracias por tu bendita Torah. Gracias, Hashem. Bendito eres y bendito es tu nombre por los méritos de Machiah Jesús, Padre. Amén y amén. Shabbat Shalom.